nada, a quien no le caen simpáticos los niños. A mí, cuando son pequeños, cuando juegan. Que, cuando se quedan tirados ahí y tiran ¿qué tiran? Nada, no tiran nada. Se tiran pedos, los, los se tiran pedos los niños uh -huh. y les resulta gracioso tirarse pedo. Incluso los padres se los festejan, hasta la aprietan las piernas contra el estómago en pos de producírselo, igual que le golpean la espaldita. Y después la gente se queja cuando no se pedorrea en público. Uh -huh. Pero esas son influencias que uno lleva desde pequeño. Pero bueno. ¿Cuál es el coro o la canción que recuerdan o no recuerdan? Con niños más famosa de la historia. Niños, imagínese. Ah, niños yo tengo cantando. Un, a ver. Ahora no sé si sal. ¿Cuál? Sí. La de yo, canto para que el mundo sea feliz. Y yo para que se escuche. ¿Quién? ¿La y niño. Manzanero creo que. No, esa no. Los Otra, los más famosa, muy conocida. La internacionalmente conocida. No, pero estás en el mismo país. Da, da, da. Eh, no. ¿No? ¿Qué más? El, el, qué de, el, niños no, cantan? La, la, andan... la que yo canté era conocí internacionalmente. ¿Qué niños cantan? We don't need no education. Los niños del muro. Los niños del muro. Claro, Pink Floyd en el disco de Wall. Murieron todos. La Breaking The Wall part dos. Parte 2. Parte 2. No, no murieron esos niños. Ahora canta, pero la versión más madura. Oh, no, no. Que, que, que los convoquen. Esos niños los grabó un productor. Van al normal 1 todos. Sí. Que se llamaba. Se llama Bob es uh -huh. Un productor inglés, si no me equivoco, si no estoy diciendo verdura, es un productor inglés. Que los grabó. Sí, les grabó esos coritos para el disco de the Wall y le dijo bueno ustedes van a recibir tal tapa no bla, me bla. Que no le pagaron no les pagaron nada no les dieron un centavo oh. y en el 2004 Mira los tanto niños que se caiga el muro que se caiga el claro. muro pero lo poco bueno que tiene que hacer esa gente no lo hacen en el 2004 los niños se unieron se volvieron a juntar se llamaron por teléfono se mandaron mails Qué niños límite. que ya tenían dulce. 40 años dulce. ¿sí? estos niños de 40 años se juntaron y le hicieron un juicio entre todos ¿sí? a Bob Berring para que les pague. Está lo que le deben más intereses. Obvio. La regalía. y los lindo. regalías. ¿Cuántos eran? La venganza. Era, no sé cuántos niños eran, pero eran mucho era un coro de niños. Así uh -huh. que calculamos que, era, así uh -huh. que por lo menos 20. 15, 20, 20, sí. Una generación Mínimo. de niños expectantes, fracasados, que estaban esperando 20 años para hacer lo único glorioso sí. en sus días. Bueno, eso fue a... que ¿Mediados de los 70? Yo no me acuerdo en qué año es el disco de Wall, pero supongamos que mediados o fines. 109. 7, 9, ¿79, dije? ¿Y 7, 9, dije 7, Sí, bueno seis años antes uh -huh. Bob ring Ya había agarrado a otros niños Ah, ¿Sí? era Como están los pedófilos Están los garcaniños Claro, están los garcaniños Que en el 73 Erring estaba grabando El disco Berlín Con Lou Reed Todos lo conocen a Lou oh, Reed oh, Y temático obviamente. se llamaba este Claro Pero estaba en Inglaterra Grabando el disco uh -huh. Y estaban los niños de Bob Berring, que en ese momento tenía un par de, de niñitos menos. dando vuelta por ahí correteando niños en el propios estudio no tenía. ¿Cómo? niños propios no tenía claro sí eran los ah. niños de él los niños de Bob Berring que estaban dando vuelta entonces Lurrey para un tema Reed tiene un tema que se de kids los niños uh -huh. y para ese tema necesitaba chiquitos llorando los, lo de Bob Berring dijo los azotó ah necesitamos niños tengo a mis dos críos por ahí dando vuelta vamos a hacerlos llorar y los puso y los niños les dijo bueno hagan que lloran y hacían ¡Aaah! viste que los pibes son jodidos para hacer esas cosas no son fáciles de manejar Depende. entonces Cuando querés que lloren no lloran claro no lloran y no lloraban y lloraban y, y parecía muy falso todo entonces Lowry los pisó entonces lo que hizo Bob Berry le dijo a Lowry espera yo sé qué vamos a hacer con estos niños y los llamó a los dos llamaban Bob y Ernestina y Margaret. y los llamó eh, niños Tengo una kids, mala noticia para I darles. Have bad news to give you. Mamá, mamá se murió <risa> en un accidente de tránsito. Gritaban los niños mientras Bob Herring los grababa y los usó después en el tema de, de Kids y tampoco les pagó un centavo. Bueno, le abrió análisis. Un daño, moral. un daño psicológico para toda la vida. Estos pibes también tienen cerca de 40 años y no sabemos si le van a hacer juicio o no, pero están grabados y quedan. Cada vez que quieran recordar lo hijo de puta que era el padre, solo tienen que poner el disco Berlin de Lurrit y escuchar el tema de Kids, que imaginamos que Lurrit se los debe haber dedicado. ¿Pero cuándo vamos a escuchar de todo eso? Oh, de Kids. De Lurrit. Y escuchen a los topate. niños ya. Porque son niños de verdad. el de The Wall. Away. Because they said she was not a good mother They're taking her children away Because number one was the girlfriend from Paris The things that they did I... They didn't have to ask us And then the Welshman from India Who came here to stay They're taking her children away Because they said she was not a good mother They're taking her children away because of the things she did in the streets in the alleys and bars no she couldn't be beat that miserable rotten slut couldn't turn anyone I'm just a tired man No words to say But since she lost her daughters It's her eyes that fill with water And I am much happier this way Lloran los niños porque son otra de las cosas divertidas Lloran que hacen los niños. Lloran los niños. Lloran. Pero eso no es lo importante. 411-8204 es el teléfono. 04, ¿eh? Exacto. 04. No ni, ni 05 ni 06. 04. Ni 07, ni 08, ni 1, ni, ni 2. Ni 00. Ni 00. Tampoco 15. Tampoco 15. Ni 23. Exacto hotmail.com es la dirección de correo el, el electrónico. El mail caliente. El mail es caliente, el mail hot. Pueden poner Yorkipalki, hot. ¿Cuándo saldrá el cool mail? ¿Por qué es hot? Y www.sholkipalki.com.ar, la página web donde tiene el blog y tienen el archivo y tienen foto si le quieren ver la carucha a Billy. ¿Sabías que...? No, no sabía. En Francia, el uh -huh. Alejandro empezó a como si fuera una sección. Sí. Sabías que. Liberan. Sí. No tiene mucha noticia. Entonces la va administrando, ¿viste? Palabra por palabra. Liberan a 86 enanos de jardín sí. en una escuela. Liberan. Cuando digo liberan, quiero decir que los juntaron primero sí. y los soltaron. ¡Corran, corran! ¡Sean libres! El enano de jardín. En una escuela. Es el niomo que te cuida el jardín de. Que no te lo meen los perros. Exactamente, o sirve de meador de... Exacto, vale. él atrae al perro, el perro lo mea a él y, e impide... Meadero, que, no meador. Dale. Claro, e impide que el perro te mee las rosas, por ejemplo, ah. si tienes rosas. No creo que tengas rosas te donde para pueda día. entrar un perro porque... El perro se las comería, lo mismo que el o el sapo. te las afanarían El sapo ese de, de, de porcelana o lo que sea con la boca abierta, claro, es para que incluso el perro tenga una diversión. Como uno tiene la naftalina, Exacto. el perro tiene el sapo con la boca abierta. Y hay algún perro que es? otro que se lo fifa el sapo. ¿Y le? La... Porque también existe la zoofilia entre los perros. Ajá. No, sí, no, no es zoofilia no. entre perros, no eh, entre animales, está bien. Claro, está Compadre Filia Pero nosotros también somos animales Sí, señor Limoges Limouche. Un total de 86 enanos Número cual, el del mundial último ganado De jardín, apareció el martes en el patio del colegio de Ventadou eh, Ahí, en el centro de Francia Tras ser objeto de un retorno a clase forzado impuesto por el... Frente de Liberación de los Enanos de Jardín. Bien. Estamos hablando de una organización verticalista sí, sí. Sí, sí, debe tener su punto org, como cuanta fundación Pedorra tiene su punto org. Y demás. Todo esto es informado según fuentes policiales. No quiero dejar de reparar en la veracidad. Las estatuas de los enanos fueron secuestradas en varios jardines. De esta y otras localidades vecinas por los miembros de este frente Exactamente, 86 jardines No, porque más de un jardín tiene varios enanos Algunos hacen parejitas para que no se aburran uh -huh. Para que distribuyan el meo también uh -huh. Y reivindicó su acción al frente en una carta depositada junto a las estuat, estuatuas digo <risa> Las Empezó atrás. mal y, si, y lo siguió, a propósito. Donde figura también las sí. direcciones. Es mucho más difícil leer Ajá. estatuas que, que, que decirlo sí. cuando lo lees te confunde, ¿no? Es cierto. Es la un... primera vez que leo en público estatuas. Hay que escribir estatas. Uh -huh. Entonces la uno te confunde y vos lees estatas Le y... y lees bien. La cuestión es que en esta carta figura también las direcciones en las cuales fueron capturados los enanos. Es un gesto. Ah, Para que los devuelvan. Uh -huh. Bien, es, es una actividad una actividad extracurricular de los niños Ir a devolver los enanos a sus jardines No, la actividad extracurricular fue Llevárselo de los jardines y dejarlos ahí Decir que arman una fundación Una organización en pos de pero los niños los que los robaron ¿Y quién más? Las fuentes policiales no lo saben Los jubilados no fueron Porque no, hay que agacharse para buscar Pero quizá un grupo de maestros disidentes Pudo pero, haber sido ¿Qué se beben las fuentes policiales? ¿Cómo? ¿Qué se bebe en las fuentes policiales? Ah, se las contempla Sí Se les pide deseos Siempre sí, se les sí. arroja una moneda las fuentes mm. policiales se sirve justicia, Billy Oh, no, no. pausa <risa> Los dueños de los enanos podrán reclamarlos Yo sabía que sí. mi comentario y iba a servir para que alguien se le guste <risa> En la comisaría central de esta localidad francesa Así que están todos los vecinos sí, yo me imagino... pidiendo El mío era el coloradito ¿Cómo pierde credibilidad Una comisaría cuando Viene a traer un preso, el policía Peleando con el preso, esposado así Y el preso entra y ve 86 enanos sentaditos en los bancos ¿Qué? hace? Más de una Larga, alegría más. Ha dado al enanos? presidiario ¿Cómo sí, se llama el mucho. grupo de presos? Eh, bueno, no no importa. lo sé. el ah. grupo de presos Eso, más de una alegría Le fue dada, ¿cómo se le fue dada Por el sapo al perro? Claro. Los enanos al preso Cumplen una función Todos estos animalitos de jardín uh -huh. Ya lo vimos Ya sea concientizar al padre de Amelie Que debe prestar más atención a su vida Y olvidar el pasado Como acá viajar a la escuela Y después a la comisaría Yo no vi en, ¿En rosé ¿Dónde hay enano de jardín? No en Alberti me parece que no puede haber En lugares donde haya jardín donde va a tener el enano? Bueno, pero por ejemplo En... Fisherton que está lleno de jardines no lo veo como un barrio enanero me parece que Alberdi da más esas casas ahí en la, en, la, en la subida cómo se llama esa subida? Rambla <ríe> no, la, la subida grandota es mucho mucho mucho pasto así toda una subida las casas están arriba es bajada ah, no es subida es la, la, la, la pospucio la <ríe> pospucio, Pre prespucio pero es bajada no es subida ahí bueno, en to todas esas casotas ahí yo me imagino puedes armar En Fisherton también, una pero buena. en Fisherton son muy tapadas las casas. Sí. Seguramente están el Fishertino Mersa que tiene sus enanos de jardín. Sí, suena a la casa de los 70 Algunas casas viejas ah, quedaron con enanos todavía. a lo mejor. Ah, antes, los 70 fue la liberación del, del, del enano. Sí, esto de los 50 Salieron de los jardines, ah. invadieron las calles y bramaron por la revolución. Bramaron. No, escuchan de mano. online, volvió a andar la radio una Volvió a andar la radio, es Bueno, ¿listo? yo con eso estoy bueno. hecho. Me doy por satisfecho. Bueno, vamos con el especial tributo a los dos. Tributo oscuro, tributo dark a los dos. Se llama Dark My Fire. Vamos a escuchar ahora si sí, Billy te una banda conocida. como una respuesta, eh. Dark and My Fire, loco. Oscureceme el fuego. Suena así una respuesta sí. así bullanguera, retadora, una un Sí, o como alguien te dice. Eh, la ahí está, eh, eh oscureceme no, el fuego. Yeah. The Mission, primero. Uh. ¿Qué? Eh, como el disco este es americano, oh, le ponen The Mission UK eh, porque ellos tienen su banda oh, The Mission, entonces no se puede repetir los nombres eh, entre los dos. y oh, así está en UK eh, y un montón de bandas UK. The, The Mission, The Mission, la misión, The Mission UK, haciendo lo y después no espera tú una Jujuy y Gimnasia de una de la plata. Claro, Esa Pero no. Hay, no, no, no, no es lo mismo. Oh, porque sí, si sí, un, mismo, hay, hay uno como Si uno dijera, bueno, yo soy gimnasia, vos te llamás gimnasia de Grime de Jujuy, el verdadero gimnasia soy yo. Y no. ¿Y el Racing de Santander plata? y el Racing de acá? ¿Qué pasa? Pero no, son países. El Racing de acá es posta y el sí. Racing de Santander es allá. Una copia. ¿Y el de Córdoba? También copia, por eso se llama Racing de Córdoba. Y este no se llama Racing de Avellaneda. Racing, oh, sí. es Racing. De eh. Million UK haciendo Lommy to Change y después Nosferatu haciendo People Are Strange.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 Los Afghan Wix, una de las bandas menos reconocidas de la movida alternativa de los 90s, vuelven a grabar juntos después de ocho años. La última formación del grupo se reunirá en Cincinnati para grabar un par de canciones que serán incluidas en un disco recopilatorio Unbreakable. La placa será editada por Rhino Records, especialistas en esta clase de compilaciones, y se espera su lanzamiento para marzo o abril del 2007. Escuchamos a African Wicks haciendo de su disco Up It. se descorcha en Balky Parecía que viene Nacho, pero no viene. Va a salir... ¿Cómo ¿Cómo que no viene? No viene, ¿a dónde está? No estás acá. Ah, claro, ¿vieron que tengo la cortina? Uh, es cierto. ¿Se escucha la cortina? <risa> se escucha la cortina. Claro, estoy no para en mi casa porque, porque en la radio me la borra. Subila, subí cortina. Bueno, gracias, eso, mi familia. Date el gusto y acopla. Esta es mi familia durmiendo. No, no acopla. ¿Tenés está. familia? Ahí, ahí acopla. No, entre no, uno con cuidado. Bueno, no, no, sí, sí. mí no está Phoenix Youth. Ahí me gusta los Sí, si Quiero que acople. Es una decisión artística. Che, ¿por qué no estás acá? Eh, porque pasó lo siguiente. ¡Lucas, pues despertate! Eh, no lo voy a despertar, tiene que lo trabajar muy temprano ah, ¿Qué es lo que pasó entonces? Eh, pasó pues, lo siguiente, entonces tengo que confesar En realidad, vienen que yo soy, soy una persona muy envidiada por, por, por otros hombres, ¿no? Sí Debido a... a Sobre a todo de los hombres que tienen pene más chico que vos eh, entre, entre otras cosas ¿Hola? Sí Sí, ¿por qué no, no pone, ¡Hola! ¿Por qué no ponen una cortina en la radio? Bueno, porque ¿por eso <risa> con tu eco hace. suena medio fantasmagórico y nos gusta. Cada <risa> de ultratumba, Nacho. Bueno. Bueno, no, esto es lo que pasó. A eh, ver. Estuve. Estoy con dos mujeres. A ver, entonces. ¿Estás o estuviste? No, estuve con dos mujeres y te quiero contar. Sí, Contar. en a mi casa, yo pensé que iba a estar con un hombre, pero. Pero estoy con dos mujeres. a uh -huh. mi, mi casa. Me ¿Estás ahora? No, dije que estuve. Ah, era... estuvo. ah perdón, perdón. Ya, ya se perdió el chiste. <risa> no se <risa> me hicieron tanta hipótesis la pregunta de que el chiste ya fue. No, no, terminalo, perdón, perdón. Bueno, eh. Bueno, ahora no tengo muchas ganas En realidad, bueno, estoy, estoy con, con las mujeres Me metieron a mi casa, me uh -huh. a, mi, a mi cuarto uh -huh. Me hicieron que me saque la remera y uh -huh. eh, Me metieron cosas en la boca uh -huh. Y finalmente me diagnosticaron que tenía una virosis respiratoria <risa> superior, ¿no? Eran dos médicas a domicilio Y eran lindas no, no era, Me dijiste era que primero empezaba como que se con todo minas y después se el médico. Pero, pero está bien. A mí una a, vez fue una, una, una, una para doctora que... atenderlo a mi hermano y estaba re buena. ¿Estaba sí. buena? Sí, y te quisiste enfermar y te enfermaste y después a vos te cayó la gorda. Y cayó un tipo. <risa> claro. Yo, Nacho, yo ¿pero qué van de una. a dos? Yo pensé que van de a una. Son como, no, sí, como chips. Que de porque una. lo chequearon, es ¿eh? para Nacho Espumado. Vamos de vamos a dos sí, a dos. Vamos de a dos, claro. Pero las chicas eh, esperaban fiesta entonces Nacho no, estamos que ver, eran una señora bastante vieja <risa> y qué Entra tiene que ver lo <risa> no digo que no tienen, si me tomo mis momentos para hablar es que estoy tomando un matecocido sí, para poder bajar mismo una para bajar que la virosis y claro, no, estoy bajando un minuto 400 ah bueno, es tranquilo lo que pasa es que a mí me dijeron que, que, que era una droga y me lo metí por la nariz <risa> y ahora lo tengo que bajar con matecocido Y Además, hay que sacarlo del pulmón, llevarlo yo, al estómago, llevarlo al estómago. ¿En qué estábamos? ¿Y, no sé. ¿Y qué más? Ah, te claro, dijeron a de esta que chiste. Iba a hacer un chiste recopado y ustedes me lo recagaron. No, a mí me causó de todos modos. Sí, ¿Te sí estuvo bueno. Y sí, sí, tuvo remate. Te, te lo ¿Sí? dicen porque te la arruinó él. ¿Qué? Te claro, lo, dices? lo dice? me encantó el chiste Yo tengo me un amigo que ustedes lo conocen que tiene una novia que está haciendo odontología. La novia es bastante tetona Y dice que, que va a atender en Corpiña Yo pienso que va a ser todo un éxito No sé quién es ella, pero bueno, Lo, bueno Ah, sí, ya sé Te manda saludos Steinboy, que está también conectado ¿Está conectado a internet? Sí, dice, hola Nacho, Nacho, que me salude Hola Steinboy, porque es así Ustedes, si... Le digo a los, a los oyentes Sí ¿no? Si ustedes quieren con un famoso desarrollo, tienen que agregar el MSN a, al, al programa. ¿Y ¿Cómo es el MSN ustedes? Yo aquí, palqui, Nacho. Che, Nacho. Ah, <risa> la, le, ¿Cómo es la puerta de atrás? Claro. La puerta de atrás arroba el mail. Ustedes lo agregan y dicen, quiere mandarle salud a Nacho. ¿Vos, vos si tenés vení? que tocar el viernes? ¿Llegas? ¿Puede, puede ser. Sí, sí. En realidad mañana ya me reintegro al trabajo. Ah. ¿Y cuándo te pasó esto? Y en realidad, ¿usted viene el fin de semana? ¿Me vieron? No, pero no. yo no salgo los fines de semana, che. Ah no. bueno, pero algunos sí lo vi. Ah, Martín lo vi. Sí. No, bueno, ah, verdad, sal, sal, sal, sal. yo salí el viernes. Sí lo vimos. Sal, sí, sal, sí, te sí, vi. Quieren que, que me voy a tomar la pastilla. Es difícil saber cuándo está enfermo. A ver, espera. Le... Vamos a escuchar ya, cómo pero, se toma, se toma la pastilla. Vivo? Sí, sí, sí, tomatela en vivo. Dicen que. Es el apología bol... esto, sí. Olmedo hizo esto en vivo. Claro. Ahí va, a ver. Ahí va. <risa> cuando tomé el matricocido? Sí, sí. sí. Uf. Me hizo acordar la propaganda de Pepsi. Me dieron ganas de tomar pastillas a mí también. Sí, me, y, y, y a mi infancia y en una escuela chico. pobre me sí. hizo acordar. Te chico, faltó terminar con el Chicos, si se quieren drogar, tipo, el ropi con whisky ya fue. La posta es el inutroxeno 400 con mate cocido con leche. Bien. ¿Qué ibas no, a hacer? Bueno, Le ¿Y he partido al medio el 400 encima. ¿Qué? Partido al medio. No, no entero. ¿Nos no, ibas no. a pasar música desde la computadora o escuché ah, mal? Apologiar, estoy... Esto es lo que estaba escuchando. Ah, no, esperen, que ahora estoy escuchando la radio Ahí vamos. <risa> ¿En realidad escogieron lo que les pedí? No. No. No. ¡No! ¿Estás preparado Nacho? Te tengo que contar algo Nacho DJ, acá dice Tata que te vayas preparando porque es muy probable que se mude al lado de tu casa Ah, ¿y qué quiere? ¿Que pase música? Sí, a todo volumen DJ desde su casa, Nacho Seguimos teniendo mensajes para vos desde nuestro MCN Escucha la música, escucha Hay que acercarlo más al... sonido hi-fi en Yolky-Palky ¿Qué? ¿El teléfono estéreo? No, no, el teléfono no, pero yo cuando puse el teléfono en el coso dejé de escuchar lo que ustedes decían <risa> ¿No me habrán dicho maricón o cosas así? No ¡Ah! ¡No! No se confunda, para nadie bueno, se confundía Me gusta el eco, estoy el eco ¿Va a pasar algo o no va a pasar algo? No entiendo le estuve pasando Ya está, ya ah, está, fueron 5 segundos bueno pone otro pone un minuto de algo y ya está en realidad eh... que mala onda que tiene ese pide billy viste está sentado en tu silla estaba estaba pasando estaba escuchando el tuyo y en realidad tenía una anécdota muy graciosa a ver porque estaba escuchando los pixies y cen y youth yo se me lo no hice al cabeza claro que es como tipo si sopan cabeza y le escuchas el lema y después no hice el cabeza escucha pixies y cen y Y, y estaba contando porque pensé que el, último, pensé que, que el micro o se vieron estar como en las últimas Entonces yo lo que pensaba era, era que cómo podía renovarme constantemente, ¿no? Claro ¿Me tienen? están están ¿Me están haciendo el hilo? Sí, sí, sí, sí, sí, yo no, pero entonces, no importa Entonces pensaba, bueno, voy a ver, voy a ver qué, digo, cuáles son mis, mis aptitudes, mis capacidades Entonces yo dije, bueno, voy a aprovechar que soy amigo de los famosos entonces dije bueno Ignacio Fumada el amigo de los famosos y hago, hago un micro tipo onda bermejo ¿vieron? Que, que habla de cuando sale con, con Mirta de Gran y sus amigos de Buenos Aires vos claro, sí, sí. todavía tenés la cremita de Morris ahí yo tengo la cremita de Morris ahí. <risa> no pero además me estaba escuchando Pixie y y dije bueno voy a hablar de mi relación con los famosos y justamente este fin de semana estuve con uno de mis amigos famosos que es, que es este pibe gori Uh -huh. ¿Lo, tienen? Sí. ¿Lo tienen? ¿Lo tienen, lo tenés, Martín? Claro. Están en otra, ustedes. No, porque no, estuviste con Gori, dale. Ah, estoy con Gori. Entonces, yo estoy en otra. Gori de la gente de te, te, Tenemos que prestarte mucha atención, claro, tanto como para no interrumpirte, eso es lo que te llama la atención. Claro. Bueno, entonces estoy hablando porque porque la fortuna de este muchacho cuando tocaba en Fan People, trabajaba un hijo que se llama Art of Romance uh -huh. que era el que yo le pedía a Billy que confía, pero no pudo ni hacer eso. Sí. Y, pará, loco Te voy a romper y, y nada, estoy esperando que el disco lo grabó Steve Albini que, que es tipo otro famoso que no es mi amigo Pero yo puedo chapear porque fui amigo de un amigo de Steve Albini ¿Y te y, pasó el messenger de Steve Albini? Steve Albini. Sí, Steve Albini, arroba con mail nosotros pedíamos el de la, la clusterboy y nunca se puso sí el de marcela clusterboy es marcela sí. no es marcela clusterboy <risa> pruebe <risa> con los famosos así con cualquiera pruebe pruebe con alguno la va a pegar mirtalegrán arroba hotmail seguro que se lo puso la señora es muy chistoso pensar que los famosos tienen un, un mcn que es tipo nosotros mirtalegrán arroba hotmail <risa> claro, no. No, a lo mejor es mirtalegrán 87 roba <risa> <La edad. @hotmail. risa> 87 por la edad Sí, no, ponen, ponen el año en el que nacieron tipo 15 de gran 04 no, no sí por eso 87 ah, 1887 estaba bien bueno Nacho bueno, yo eh, redondeaba con eso, ¿no? eso <risa> bueno, te vamos a poner no redondeó un carajo entonces. no, no redondeaste una mierda pero bueno, no importa, está bien, quedó más o menos zapá no, no, porque estás quedó. enfermo yo estoy pensando que, que si mi salud sigue empeorando este micro Va, lo vamos a tener que dejarte al otro momento está bien, yo lo único que te pido es que si tu salud sigue empeorando y encontró una excusa ¿eh? mueras en vivo, por favor sí, Muy cuando bien. estés a punto de morir vos llamás nosotros te sacamos al aire, queremos tener ese momento sí quiero claro, que hagamos esto Uy, y si de... vos morís, tenemos una excusa para no hacer más el programa porque es un duelo y demás claro. sería sí, redondísimo, sí, sí. vos dejás el programa, nosotros también Hagamos así. Dale, Yo creo que, que anunciamos que el micro va a dejar de salir. Y si hay un llamado para que el micro no se vaya, yo vuelvo. <risa> 411-8204. Si alguien está interesado en que el micro de Nacho siga existiendo. <risa> Suena que Martín está vendiendo Estoy... el arroz, sí. <risa> <risa> Vos te lleno. Vos llega el circo González a la ciudad. 411-8204. El primero que llama o primera que llama se gana un micro de ah, Nacho no, que, a domicilio. después que puedo, puedo regalar algo. Bueno, una muñequera que tengo una muñequera que usé yo y como olor a culo. Bueno, una muñequera con olor a culo. Si querés puedes llamar igual y pedir no ganártela. Pero si no avisas nada te la ganás bueno, bueno Nacho. ¿Y qué tema me eligieron? Te elegimos, te vamos a poner New Order y The Smiths. Bueno New Order que el 18 están tocando. Si me quieren acompañar, me llaman. Vamos a ir todos. Bueno, chao Nacho, que te mejores ¿sí? hasta la semana que viene. <risa> <Uy>. Chao Nacho. <risa> Murió abruptamente. Vamos con eso. Create the space you know you can win. Don't give up the chase. Beat the man, take him on. You never give up this one. Set -on Oh! mucho que los novios cumplan tanto como los chongos. Yolki Parki, lindas ideas para un mañana mejor. The rain falls hard town you down. And everybody's got to live their life, and God knows I've got to live mine. God knows I. que se pregunta ¿Queréis ser mi amigo? Ay, ay, ay, ay. ¿Mi merienda? ¡Ah! ah, ¿querés mi dinero? ¡Ah! Uh, solo querías divertirte conmigo. No. te entiendo. Yo Palki, tu compañerito fofo eso me doy yo. El lunes hablamos de 22 pispet. Eh. No, pa, ya estaba claro. hablando boludeces 22 piste pirco, una banda de Finlandia, okay. del sello Bomboyas Records y hoy son de esta gente grosa que son... se atreve a mandarnos materiales. exacto, gente amiga, amigos de Jolki Palkison y hoy vamos a presentar la banda paralela que tienen ellos que se llama The Others, Los Otros ¿Esto es lo último? ¿Ya nos vamos? No, Ah. que se llama Los Otros, ¿sí? the, the Others, others. como claro. de Like the Movie claro, exacto, como la película como la otra película, la mirada de From The Others exacto The Look From The Others Sí. pero esto es una banda el Bien. disco tiene un disco que se llama de monochrome set el set monocromático Ajá. porque tiene onda retro sí el disco es un disco entero de covers covers de los 50 y los 60 ¿sí? artistas como los trox de strokes Con doble G. Re, popular. Link Ray, oh. un guitarrista de la, de la, hostia, de la Que se murió hace un par de años. Pobre, de acá lo saludamos. Buddy Holly, Buddy holly lo conoce. Eh, y por body supuesto. Buddy, Buddy, Holly. Body, body, holy. <ríe> y por supuesto los Kings. <ríe> no podían faltar faltarse de Larry la Kings. Así que como Redonda y hoy no vino a hacer su bloque, le dedicamos. Igual no para no, que no nos escucha el guacho no. así que le dedicamos para que en su casa sufra por no estar acá escuchándolo que se escuche igual que en su casa eh, The others haciendo The strange effect un cover de los kings del disco monochrome set aguanten los kings claro que sí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 Bueno, bueno, bueno, estamos mirando buenas noches queridos, oh, yeah. gente de Radio, gente que sabe que Ahí está. Bueno, nos vamos, eh, Saludos. hasta mañana, Sí. Salud. para, para que estamos relajados este maestro. No, nos tenemos que ir, se tiene que ir guis nos tenemos que ir todos. La la, la Noe de Andino, que sí. es un pueblo que queda en la ¿Por cero? qué es la Noe? Se llama... No seas bruto. La, eh, porque yo no soy el pueblo bien, no, no es de pueblo, de bruto. Que que, que Cerdino queda entre, eh, no, Andino queda entre Cerodino y San Lorenzo. Claro. Lo, lo busqué. Bueno. Ay, look, ay, Saludos entonces. Ah no, le quiere pues que nos mandó a unas amigas re buenas que tiene, a Flavia, bueno. a Janina y a Melanie. Una más fuerte que la otra está. Bueno, Melanie. <ríe> canté Bueno, yo le sigo con Janina que es la menos fuerte. Bueno. <ríe> Melanie para hoy le queda a Flavia. Ah no, ay, no, mero. porque es intermediaria. Ah, bueno, queda para... Eh, la, la, la señora, la matrona Exacto Bueno, el disco de esta semana es... Meretrice El primer disco solista de Darkel, uno de los dos ex air Un francesito que nos va a presentar My Own Sun, Mi Propio Sol El mi propio maní ah, no. Bueno, tenelo el besito de las buenas noches.